Travesía, un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Vamos a iniciar la travesía de hoy con música de Peter Erskine. Hace mucho que no pasamos nada de este increíble baterista que, cuando digamos, graba sus trabajos solistas, suele presentar una faceta que poco tiene que ver con la pirotecnia, que poco tiene que ver con demostrar todo lo que toca, cosa que ya hizo. Este, siendo parte de Weather Report, para darles alguna referencia, sino que por el contrario muestra una faceta vinculada a la composición mucho más melódica y más armónica, y sus agrupaciones, sus, sus grupos, i n c l u s i v e con los que grabó en el sello SM, dan muestra de ser un músico. Extremadamente talentoso y sensible, no solamente un muy buen instrumentista. Y lo que vamos a presentar es el disco que antecede a Dr. o o c t u m d o c t o r u m es el nuevo trabajo, salió hace poco más de, de un mes o dos meses en los Estados Unidos. No tiene dos meses todavía, un mes y algo. Y el anterior se llama Joy Luck. Y en el mismo está con d a m i a n Erskine. Tocando con trabajo y Vardan Obsepian, que es un pianista excepcional y del cual es muy difícil conseguir material,、eh, y que, como rareza, podemos decir que acaba de grabar también con una vocalista brasileña que se llama Tatiana Parra un material exquisito del cual ustedes pueden escuchar algo a través de YouTube. Pero que no está en, en formato físico de, de CD, sino que solamente se puede comprar este, a través de, de sistemas simplemente de, de bajar la música a través de la computadora.、Eh, dicho esto, simplemente como una especie de, de modo de situarlos en la música de Peter Erskine, diciéndoles: claro está, que es uno de los más talentosos bateristas. De los últimos 20 o 30 años, los voy a invitar a meternos en la música de este trío espectacular. Se llama New t r i o el grupo, así de simple, con dos temas. El primero de ellos lo compuso Peter Erskine y es Joy l u c k Club, y posteriormente una composición del pianista eslavo Vardan o v s e p i a n que se llama On Land, On Sea. Woohoo! <laughs> Disco de Peter Erskine, gran baterista, miembro de Weather Report en los años 80, junto a su nuevo trío, que está formado por su sobrino, Damian Erskine, tocando, por supuesto, contrabajo. No, no les dije que Peter Erskine, además de tocar la batería, toca Marimba, la que se escuchaba en las composiciones difundidas, y acompañados también por el pianista Vardan e r s k i n Obsepian, músico nacido en Armenia, pero formado en Estonia, en, en Finlandia y actualmente radicado en Los Ángeles, y alguien que está teniendo una carrera、eh, ascendente muy importante, a pesar de que todavía por estas latitudes no se lo conoce demasiado. El disco es del 2011, acaba de salir un nuevo disco que es otra joya y del que estamos presentando Joy l u c k Escuchamos dos temas: el primero, Joy Luck、like、Club y Recién On Land, On Sea. De Peter Erskine a Ada r o b a t i tiene que ver básicamente con la cuestión estilística, porque. Digamos, la crema de, de la música de fusión en los años 80 incluía no solamente a Weather Report, sino también a los hermanos Breaker. Y los hermanos Breaker, obviamente, están muy vinculados a Darrobati, porque Randy Breaker es actualmente el esposo de r r o b a t i quien reemplazó a nada menos que a Michael Breaker en la este, formación de los, de los Breaker Brothers. Y además en, el, en la idea, en el concepto musical. Es una gran saxofonista, Robati, nacida en Italia, que allí tuvo la oportunidad de codearse con los mejores músicos de jazz. Terminó apareciendo en los Estados Unidos, grabando con Randy Brecker, y a partir de allí empezó una historia que de momento para en este nuevo material que se llama Disguise del 2014. Que estamos difundiendo desde hace un par de semanas, así que prácticamente lo hemos dicho todo, l e hemos contado、eh, fundamentalmente quién era o quién es Ada Robati. Les recuerdo que los músicos más significativos que la acompañan en este material son Randy Brecker, por supuesto en trompeta y flúger, los guitarristas Adam Rogers y Dean Brown, Janet Guizala en saxo barítono, Leo Genovese, el argentino Leo Genovese en el piano. Eh, Dana Hawkins en la batería, Satch Brook en el violín y Ian Drummond en la flauta, por citar solo algunos de los nombres que forman parte de este material, del que ya pasamos a compartir los temas Moving Forward y posteriormente El gigante gentil. El último disco de la saxofonista italiana Ada Robatti se llama This Guys, es del 2014 y los temas eran Moviéndome hacia Adelante y recién El Gigante Gentil.